Gracias a todos los que asistieron a esta última fiesta, ya que sin ustedes no se han logrado lo que se logró. Me voy satisfecho de saber que a pesar de los errores que tuve, siempre saqué las fiestas adelante y el público se fue contento. Igual gracias a las edicanes y personas que siempre me apoyaron, en especial a Lira en Roll, DJ Exceso y DJ Kmeak, y entre otros. <risa> I <laughs> Es buena pa' bailar, le pisa el baileteo, le le